que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, contacto sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Se registraron fuertes protestas de las redes de medios comunitarios en Argentina y consiguieron la promesa de una reunión con funcionarios del gobierno. En México, a pesar de ser parte de la violencia cotidiana, enfrentan problemas de acoso y abuso sexual en este país. En Venezuela, sectores de oposición marcharon para exigir al Consejo Nacional Electoral fecha para eh, buscar las firmas restantes para activar referéndum revocatorio. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Argentina. Allí se registraron en las últimas horas fuertes protestas por parte de representantes de medios comunitarios y alternativos que consiguieron con esta protesta la promesa de una reunión con funcionarios del gobierno. Vamos con Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Argentina, en vivo y en directo. Adelante Pepe. Gracias Javier, buenos días para vos y para toda América Latina. Así es, las redes de medios comunitarios de Argentina realizaron una firme protesta pública en las calles de Buenos Aires y consiguieron ser recibidos por el presidente del Ente Nacional de las Comunicaciones en una reunión que se va a concretar el próximo jueves. Como les contábamos ayer, la manifestación se realizó durante varias horas frente a ese organismo público para reclamarle al gobierno de Mauricio Macri que cumpla la ley y que pague las deudas con radios y televisoras comunitarias de todo el país que ganaron concursos del Fondo de Fomento que está establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La protesta fue también para reclamar que se cumpla con el 33% de las frecuencias que por ley son para los medios sin fines de lucro y que también se ponga un freno a la concentración mediática. Así se expresaba la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Mariela Pugliese, durante el acto de ayer frente a la sede del Ente Nacional de las Comunicaciones. El derecho de la comunicación es el derecho a construir discurso, es el derecho a incidir en los discursos sociales, es el derecho que nuestras audiencias tengan medios de calidad para escuchar, medios que cuando mueven el dial los enganches, ¿eh? porque no tenés un transmisor de sino porque tenés transmisores de calidad con consolas, con micrófonos, con edificios, con torres. Eso se garantiza con Ofomeca, por eso lo necesitamos. Acá no estamos pidiendo calidad, acá no estamos pidiendo que nos palmeen la cabeza, ni estamos pidiendo que nos digan, como en algún discurso se dijo, Vamos a acompañar a los medios más chicos, no tenemos por qué ser los medios más chicos, no vamos a ser Clarín, por supuesto, que nadie se asuste, no le vamos a competir los monopolios, pero sí queremos ser medios importantes en nuestras comunidades, con incidencia y disputando audiencia. Para eso hace falta el acompañamiento del Estado, no solo con sonrisas o con apariencia de diálogo, sino con recursos. como decíamos Este próximo jueves está prometida una reunión con Miguel de Godoy, el presidente del Ente Nacional de las Comunicaciones, para intentar que se dé una respuesta a todos los reclamos de las redes de medios comunitarios. La lucha de los medios comunitarios de Argentina se da en un contexto en el que hay un cerco informativo que dificulta la posibilidad de que la población conozca la pérdida de los derechos sociales que están provocando las políticas del actual gobierno. Es decir, el gobierno del empresario Mauricio Macri incumple la ley y limita deliberadamente el desarrollo de los medios comunitarios en un momento crucial para el país en el que son cada vez más necesarios. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. De Argentina nos vamos a Venezuela, allí la oposición al presidente Nicolás Maduro marchó y exigió al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie ante la recolección de firmas para reactivar un referéndum revocatorio. Vamos con nuestra compañera Iranía Costa de Radio Fe Alegría en Venezuela que tiene detalles de esta noticia. Adelante, Irán. El cual solicitamos respetuosamente este proceso... El estamos haciendo entrega de, sí. el documento del cual solicitamos respetuosamente se proceda a convocar al único que está antes de la solicitud de la señora mujer, de, la asesión, de las solicitaciones voluntarias. Así culminó ayer la actividad convocada por la mesa de la Unidad Democrática en la ciudad de Caracas en una manifestación en que recorrió las calles de la capital venezolana hasta la sede del Consejo Nacional Electoral donde Jesús Ochovo Torrealba, a quien escuchábamos en este audio, secretario general de la MOT, hizo entrega de un documento al rector Emilio Rondón quien recibió un nombre del Consejo Nacional Electoral, donde manifestaban su exigencia de que se le coloque fecha la recolección del 20% del padrón electoral que activaría definitivamente el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. En esa misma manifestación en que también encabezó el presidente de la Asamblea, el diputado Henry Ramos Ayud, compartieron con el rector el malestar de los opositores por el retraso del Consejo Nacional Electoral de emitir opinión acerca de la recolección ya hecha del 1% de las firmas que validarían a esta organización política como convocante de la consulta pública. Estas manifestaciones se registraron no solo en la capital de Venezuela, sino en las principales de ciudades del país, donde los integrantes de los distintos partidos políticos que agrupa la mesa de la Unidad Democrática, junto con unos importantes grupos de ciudadanos, marcharon por las calles para exigir el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, el analista político y reconocido economista del país, Luis Vicente León, consideró que no es una sorpresa que el CNE decida postergar el anuncio sobre la recolección de las firmas necesarias para la activación del referéndum revocatorio pese al vencimiento del plazo pues eh, las autoridades del organismo electoral responden a intereses de los partidarios de gobierno el, el gobierno obviamente va a hacer todo lo posible por bloquear y, y, y de el referendario e, de... y la institución es responden fundamentalmente a ese deseo, eh, eh, son instituciones chavistas, son instituciones que responden infinitamente más a la eh, revolución que la constitución. Para el analista político, la convocatoria de esta consulta popular dependerá de la fuerza de presión que puedan tener los, opos los opositores para obligar a los representantes de gobiernos a dar cumplimiento al derecho que establece la Constitución de la República sobre este tema. Mientras tanto, los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela... Que respaldan la gestión que encabeza Nicolás Maduro, insisten en pedir la anulación de la mesa de la Unidad Democrática como partido convocante del revocatorio acusándolos de mega fraude durante el primer proceso de recolección de firmas basado en cerca de 8.000 demandas que hacen algunos ciudadanos por supuesta usurpación de identidad al colocar sus firmas sin su autorización es el informe que compartimos desde Venezuela para América Latina y el Caribe, iraní Acosta, en Aler Contacto Sur. Gracias, iraní Y de Venezuela vamos a México. Allí el acoso sexual y el abuso se convierten en un tema de orden público y de seguridad, sobre todo para miles y miles de mujeres mexicanas. Vamos con un informe que ha preparado la agencia Sigma de Noticias a nuestra asociada Voces nuestra de Costa Rica. En México, el acoso sexual es un tipo de violencia contra las mujeres reconocido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como Belendo Pará, y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007 en México. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el acoso sexual, a diferencia del hostigamiento sexual, es una forma de violencia en la que no existe la subordinación, por ejemplo, laboral o docente pero hay un ejercicio abusivo de poder que deriva en un estado de indefensión y riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Esa norma estipula la obligación de los tres órdenes de gobierno de fortalecer el marco penal y civil para sancionar a quienes hostigan y acosan sexualmente a las mujeres, promover y difundir que ambas formas de violencia son delitos y diseñar programas integrales de reeducación para víctimas y agresores. Sin embargo, las mujeres siguen sufriendo este tipo de violencia las escaleras del, del metrobús de la línea 1 aquí en Cerrito entonces al momento de salir eh, Vicky se me fue pegando a este hombre entonces al momento de que doy la vuelta hacia la derecha y justo sino me mete la mano Yo dije dije, a a los policías, que ellos obligados que o sea, es que, que estaba sola, de dónde venía, que Los códigos penales de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, así como el Código Penal Federal, no tipifican estos delitos, según un recuento de Cima Noticias único que solicita la demanda es garantía de no repetición es decir dejarlos aquí sentados pues se investigue este tipo de prácticas dentro del instituto que reconozcan que no hay figuras que puedan proteger a las trabajadoras de confianza. como casi en la mitad del país el acoso sexual no se considera un delito no hay cifras oficiales sobre su incidencia a nivel nacional pero el instituto nacional de estadística y geografía inegi reportó que en 2015 3 de cada 10 mujeres ha vivido violencia sexual por parte de agresores distintos a su pareja y en distintas formas, que van desde la intimidación, el abuso y hasta el acoso sexual. La abogada Andrea medina Rosas, quien litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Campo Algodonero por el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México, consideró lo siguiente. La idea es que el derecho y el Estado ofrezca distintas opciones a este tipo de actos de violencia que son complejos para probar, por un lado, pero también complejos en las consecuencias que tienen para las mujeres. Entonces, si bien no es un delito grave, como puede ser la relación, yo creo que es fundamental que sí se mantenga todavía como un tipo penal, no solo como en el ámbito administrativo en el ámbito laboral, sino también como un delito, que los efectos que tiene para las mujeres son graves. Crear procedimientos administrativos claros y presidenciales para sancionarlos y evitar difundir los nombres de las víctimas. Igualmente, las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica y legal especializada y gratuita a las víctimas de hostigamiento sexual y dar seguimiento y sumar las quejas sobre el mismo hostigador o acosador. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. En Guatemala están recordando 35 años del asesinato, del martirio del padre Francisco Roder conocido por sus luchas y por denunciar la verdad, lo mataron por denunciar el evangelio Vamos con Eris Velázquez que tiene informe desde Guatemala La parroquia de Santiago Apóstol del municipio de Santiago Atitlán vecinos y fieles católicos conmemoran los 35 aniversario del martirio ...de Padre Francisco Rotter... ...conocido acá en Santiago, Aticlán... ...como Padre Atlas... ...Padre Francisco Rotter fue asesinado... ...el 28 de julio del año 1981... ...en el tiempo del conflicto armado interno... ...en nuestro país... ...escuchemos lo que nos comenta... ...el Padre Nicolás Vázquez Arrianda... ...de la, parroqu de la parroquia de Guayaquil, Ecuador... ...quien estará presente en estas actividades conmemorando 35 aniversario del martirio del Padre Francisco a Plaza Rotter. Aquí en este pueblo de Santiago Vaticano para celebrar los 35 años del martirio del Padre Plas, porque era un, un hombre verdaderamente, fue un pastor de, de las ovejas de Santiago Vaticano, porque Dios su vida, lo martirizaron por haber anunciado el Evangelio de Jesucristo. También estará presente conferencia obiscopal de la ciudad de Guatemala, sin embargo también se esperan, aparte de la diócesis de Zonsolola, Chimaltenango, se espera la participación de más sacerdotes de los 22 departamentos que abarca nuestro país. Así entonces es el programa que te estaba presentando en conmemoración de los 35 años de aniversario de padre Francisco Rotes, que fue asesinado el 28 de julio del año 1981 en horas de la madrugada en su cuarto de habitación, en donde hoy en día es mencionado por un nombre especial por parte de los cielos católicos. La información que tenemos está de tal adentro la voz de Atizlán informó Eric Velázquez. Y hasta aquí la emisión del Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros observarle es un placer alerta, contacto sur en el mundo, desde nuestro mundo